Carlos, él es profesional de apoyo de la Dirección de Salud Pública del municipio de Suacha y lo hemos invitado porque、eh, la Secretaría de Salud, a través de la Dirección Pública, está realizando a lo largo del año lo que se ha denominado los festivales Caninos y Felinos. Entiendo que este sábado. Se va a adelantar uno en la comuna 1, si no estoy mal, en el cerca de la Arenosa, pero son seis festivales caninos hasta noviembre. Gabriel, buenos días, bienvenido. Muy, muy buenos días a todos,、eh, un cordial saludo a todas las personas que escuchan el programa.、Eh, queremos invitar a todos los habitantes de la comuna 1、eh, para que participen en el primer festival canino, la primera edición con la que arrancamos esta actividad. Esta es la tercera edición, como les mencionábamos. Esta actividad surge por el apoyo de ASEO Internacional, Secretaría de Salud de Soacha, la Junta Defensora de Animales y la Policía Nacional.、Eh, esta actividad es un esfuerzo mancomunado que busca concientizar por medio de los procesos educativos, procesos de, de, de premiar a los buenos tenedores, a los propietarios responsables de sus mascotas,、eh, que tengan buen cuidado, bien alimentados, con esta,、eh, con, con esta actividad. Vamos a hacer un concurso por medio de, de, de unos premios que se le van a entregar a, a los propietarios responsables de gatos y perros que cumplan con estas cinco categorías que ustedes mencionaban hace un momento. La primera categoría es el, pelo que tenga, el perro o el gato que tenga el mejor pelo, el más saludable, el más parecido a su dueño, el más inteligente y el que tenga el mejor disfraz. Ese día estamos atendiendo a toda la comunidad、eh, desde, la, desde las 9 de la mañana. Vamos a estar en el parque principal de, en el Polideportivo de Compartir, más conocido como La Arenosa. La Arenosa, sí, señor. señor. Y estaremos、mm, haciendo actividades de recreación con la policía, actividades educativas por parte de Secretaría de Salud de Soacha. Y estaremos entregando por parte de Secretaría de Salud de Soacha los kits de tenencia responsable de mascotas para perros y para gatos. Los únicos requisitos. Para ellos es que las mascotas estén vacunadas y esterilizadas. Y para demostrar eso, me imagino que debe haber un carnet, ¿cierto? Que, sí, que los p o s p i t a l a r i o s demuestren. Sí. Si la persona no tiene el carnet、eh, de vacunas, tenemos punto de vacunación. Vamos a tener cuatro puntos de vacunación. ¿Ese mismo día? Ese mismo día,、okay. sino, distribuidos en toda, 4, en toda la comuna 1, perdón. Y、eh, personas que tengan su mascota esterilizada, pero hayan perdido el certificado de esterilización, vamos a tener médicos veterinarios en cada, en cada uno de los puntos. Que van a permitir、eh, revisar a la mascota y constatar que tengan su, su tatuaje de esterilización en la oreja o que tengan la incisión de la, de la operación. Sí, finalmente, si no aparece el carnet, es fácil comprobar que está que、sí. vacunado a la mascota, a c i Sí, señor. Sí, podemos en, en el、okay. punto de vacunación directamente、eh, hacer la, la revacunación o expedir el carnet. Sí, bueno, el、Ajá. festival básicamente es, digamos, estos concursos que se van a realizar. Digamos que la vacuna es complementaria. La vacuna es por si, no, por si el animal no está vacunado, entonces también se va a prestar el servicio, actividades culturales. Sí, señor.、Esto、es toda una fiesta alrededor de las mascotitas. Alrededor ¿no? de las mascotas y、eh, incentivando a la buena tenencia, al buen cuidado por parte de los habitantes de la comuna 1.、Okay. Próximamente estaremos en comuna 2, comuna 3, comuna 4, comuna 5 y comuna 6. Y estaremos trabajando con, con cada uno de estos sectores, invitándolos a, a que participen. Es decir, arrancamos comuna 1, los seis festivales programados hasta noviembre. y Después me imagino que recorrerá las demás comunas, ¿cierto? Sí, señor. Vamos a estar en cada una de las comunas. En, en la información que encuentran en el fanpage、eh, de Festival Canino y Felino. Encuentran toda la información、eh, de los, de lo, del concurso que organiza Seo Internacional, de los、um, incentivos que está entregando Secretaría de Salud de s o a c h a y de las actividades que programa la Junta Defensora de Animales en cada uno de estos sectores donde vamos a encontrarnos. En ese momento van a encontrar información detallada del primer festival. Que va a ser en la Arenosa. Sí, Gabriel,、eh, la raza no importa, ¿no? No importa ni g a t o ni el perro. No, no importa si es para el perro. l e v a r l o bonito, ¿no? Sí.、Eh, sí, o sea, si quieren concursar,、eh, llevarlo pues como para la categoría que se va a presentar. Si es para el perro con el mejor disfraz, llevenlo disfrazado, <risas> lleguen temprano para que puedan inscribirlo. La recomendación es que para inscribir la mascota deben llegar a las 7 de la mañana. Sí. 7、okay. de la mañana. El festival es a partir de las 9. A partir、Pero、de las 9. Pero quienes van a concursar se recomienda estén a las 7. Sí. Inscribiendo la m a s c o t i c a Hay un jurado. ¿Quién es el jurado? Pues los jurados van a ser personas y de participantes de, dentro de la actividad、eh, de las entidades de la Policía Nacional, de la Secretaría de Salud de Suacha y de Aceba Internacional.、Eh, va a haber una persona que esté delegada de cada uno de los equipos y hará la selección de las mascotas que se vayan a premiar. Sí. Venga,、eh, Gabriel.、Mm. Esto p o r los que tienen los perritos que tienen dueño. Pero cuando la mascota es la mascota del barrio, ¿ahí qué hacen? Muchos de los propietarios o muchas de, de, de las personas de la comunidad nos han apoyado y están llevando las mascotas para que sean vacunadas. Como son las únicas personas, por ejemplo, el perro de la cuadra que es、eh, el que cuida、sí. y el que los vigila. La del sí, barrio. l correcto. e que alguien lo cuida. Alguien lo cuida、sí. y e s o Entonces, de esa persona, pues se deja manipular y lo pueden llevar al punto de vacunación.、Eh, ah, hay, vale también. Sí. Entonces, para comuna uno, hay cuatro puntos de vacunación para que puedan llevar la mascota, hacerla vacunar. Reclamar el, y también reclamar el kit. Los puntos de vacunación van a estar en Nuevo Compartir, frente al, al colegio Nuevo Compartir,、uh -huh. eh, en la panadería, frente a la panadería Pan Coqui o Coqui Pan, pan cookie.、Eh, frente al comando de policía de compartir y en la parabólica de compartir. Vamos a tener cuatro puntos de vacunación antirrábica. En cada punto de vacunación vamos a también a, a tener el punto de entrega de los kits antirrábicos. Saludables porque los que entrega la Secretaría de Salud.、Ese、es el premio,、eh, el regalo、eh, para la mascota, el regalo para el mejor amigo. Entonces, tenemos、um, kits para perros y kits para gatos que se encuentren vacunados y esterilizados. Debe llevar el propietario la fotocopia del recibo de servicio público, la fotocopia de la cédula, la fotocopia del certificado de esterilización, si lo tiene, y la fotocopia del carnet de vacunas para poderle entregar su premio. Pues ahí está, amables oyentes. Entonces,、eh, este sábado, Festival Canino y Felino en la Arenosa, de compartir. Ojo, habitantes de la comuna 1, quienes quieran participar de esta fiesta de los gaticos y los perritos, y además de asistir, pues también participar, voy a volver a repetir las cinco categorías, Carlos. De, Mejor pelo. Sí,、eh, el perrito, me imagino que. Perro o gato, ¿no? Perro, perro gato. gato sí, sí, Mejor me. pelo, pues me imagino que bien cuidadito, peinadito, con su champú, con todo.、Uh -huh. Más saludable, pues me imagino que le harán también que exámenes al, al, al animalito para saber en qué estado de salud está. ¿Sí? El más saludable, si、sí, el médico veterinario es, hace la. Determina la determina、si、el determina si el perro está en buenas condiciones de salud. Oiga, me llama la atención también que van a dar un premio al más parecido a su dueño. Sí, esa categoría <ríe> ese, es, ese es muy, lo... muy, muy, muy interesante. Daniel, usted se colo coloca la cara al lado de su bigot y si se parece, pues gana. <ríe> Eso está bueno, ¿no? Eso、está o e s bueno, bueno, el más inteligente, ¿cómo lo c a l i f i c a Bueno, Policía Nacional l o s va a apoyar y va a llevar un equipo de, de,、ah, okay. de perros entrenados, creo que la, la categoría se llama Agility,、sí. donde demuestran la, la versatilidad de las mascotas cuando son entrenadas.、Okay. Algunos perros también de la comunidad tendrán de pronto por sus dueños entrenamiento y si demuestra n sus habilidades en el desarrollo de la jornada, se les entregará su premio. Y que la policía la... sí que sabe e s t o Carlos, sí, porque sí. entrena perros. Sí, yo le aseguro que el más inteligente es el criollito del barrio. <ríe> sí, señor, el que da la. La mano, el que el, va a la tienda y lo acompaña, el, a uno son los perros el, el más el que se a p u e s t a el que da el bote, el、Correcto. que atiende instrucciones, n o、sí, el educadito, pues. Y el mejor disfraz, bueno, ese sí es creatividad de sus dueños, n o pura creatividad.、Sí. Obviamente, el perrito también llevarlo, llevarlo bien bonito.、Eh, y un, el perrito del g a t i c o no, uno siempre tiene como en la cabeza solamente los perritos, los perros. pero si no lo t i c á pero el gato s educado. Y o no sé, creo, creo que en ese caso sí los perros son los que mejor、de、atienden los las instrucciones del hombre, ¿no? Pero,、no, pero mire el caso, traba, el, el caso de los caballos también, yo creería que un gatico también, ¿no? no e pero... n o e s t a b a colocando, por ejemplo, que el, que el caballito también o b e í e s a instrucciones, ¿no? s、sí, sí. no, no, no, no. Hombre, Gabriel, pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias por la invitación. Y estaremos obviamente al tanto de esto el día sábado, pasado mañana. En la a o s a Pasado mañana, a partir de las 9 de la mañana, en la Arenosa. ¿Quién no conoce la Arenosa en compartir? El gran festival Canino y Felino, y posteriormente estarán avisando fechas en cada comuna. Sí, les estaremos contando,、eh, esperamos pues, contar también con su espacio y poderles Ajá,、sí. informar a la comunidad dónde vamos a desarrollar esas actividades. Y nuevamente, pues, en la fanpage van a encontrar toda la información, las fotografías, el desarrollo del evento, y podrán consultar o hacer las preguntas、eh, sobre cómo participar,、eh, dónde vamos a estar ubicados y qué servicios vamos a tener en cada uno de estos puntos.